Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias, porque sí. Ceuchas y erróneas. Ceuchas y erradas. feuchas y erráticas. Ceuchas y cierro. Reivindicamos el error. ¡Qué corcholes! pámpanos ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las Feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, buenas fechas. Aquí estamos un viernes más esperando en otoño. Estamos en la 97. Estamos tenemos a la víctima. Estamos todas preparadas, todas alucinadas y todas en los mandos. Eso es. Estamos todas en todos nuestros mandos y con todos nuestros nervios. Y yo de pie. Casi bueno, sí, en verdad, por un día la chula se va a quedar de pie, preparando Aquí prepara preparando su salida y nuestra entrada. En, en las cosas lo contaremos la semana que sí. viene esta semana sí. no tenemos tiempo porque estamos súper concentradas la víctima está hasta asustada como diciendo, ¿qué es esto? he entrado en la NASA o algo así nos no puede ser no puede ser esas caras normalmente estamos riéndonos y de todo y hoy estamos como Uuuh". nos ve con caras aceleradas, los ojos saltones la, la piel totalmente roja y una una excitación que nos corroe totalmente. la tensión que se palpa sí. bueno, pues a ver Manuela, ¿qué tenemos de agendita? A ver, pues agenda hay bastante, fijaros, hoy ¿eh? es una cosa increíble, eh, ya sabéis que en la Biblioteca Videbarrieta ah, van a hacer una semana poética que se va a llamar La Noche y bueno, ha empezado ya, eh, empezó el, el día 14, pero va a seguir toda esta semana, desde luego El sábado, domingo eh, y toda la semana que viene va a haber diferentes eh, espectáculos y todos eh, relacionados con la poesía y con la música. Decir una cosa muy simpática y es que mañana sábado 17 a las 12 del mediodía en el Mercado de la Ribera va a haber una cosa que se llama Mercado Poético. Luego también por la tarde, ¿eh? pero ya por la tarde va a ser en la Biblioteca Midebarrieta a las 8 pero eh, pero en el, ya desde por la mañana, pues nada, paseáis por el mercado, que además está muy concurrido, es un sábado, esperemos que haga buen día, aunque sea fresquito. ¿Se venderá poesía Pues mm, se venderá o se escuchará o será gratis, que lo nuestro por, es por lo de, free. Desde luego, es que por lo del mercado, ¿no? Me, sí, me sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues eh, ahí están, van a estar en el mercado de La Ribera, a partir de las 12, eh, diferentes... Eh, En este caso, pienso que todas son mujeres. Ana Pérez, Iziar Mínguez, Miriam Reyes y Solef Golpe. Bueno, y también eh, va a haber otras, pero ya eso es por la tarde. Entonces, bueno, pues a partir... Los demás días son... Eh, el Mañana sábado es a las 8 pero los demás días es a las siete y media. O sea que podéis podéis estar eh, llegando. Es curioso que casi todas seamos mujeres, ¿no? En, ahí, bueno, seamos, ¿no? Que, porque yo no participo, vamos que sean mujeres. Eso me hace pensar que las mujeres no dedicamos más a la poesía que los hombres. ...pues no lo sé cariño... ...yo esas cosas pienso que, que depende de... Lo, ...también hay una política... ...es decir, cuando se quiere dar visibilidad a las mujeres... ...y se decide y se toma en cuenta a las mujeres... ...se las busca y se y, la, y, y claro encuentras. que las encuentras... Sí, sí. ...o sea, la historia es cuando... ...de pronto nos vamos a lo trillado... ...y siempre son los hombres... ...y los hombres los que los que hacen y ponen las cosas... ...pero si hay un interés por lo menos... ...de hacer un ficti-ficti... ...o de simplemente poner mujeres... ...claro que las hay, las encuentras... Además en todos los lugares y, y para todos los gustos o sea que sí sí en este caso han elegido a mujeres para este mercado poético o sea que me alegra pues a mí también bueno también decir eh, que eh, en, en, a ver en ocharcuaga el día 22 eh, hay eh, que es el centro municipal de ocharcuaga va a haber eh, teatro que se llama el amante, el grupo se llama Trocadero Teatro y es a la también a las 7 y media entonces ya sabéis que, que podéis ir el día 22 a Ocharcoaga a ver teatro gratis en el centro social me lo voy tú, perder tú, porque no estoy no pero ¿no? sí. ya Así, así, he visto así nos va sí, sí. He, he visto unos, unas obras muy buenas sí, allí. yo también he visto sí. en los, hay, hay toda una semana pero esto ya eh, cubre desde octubre noviembre y diciembre en diferentes centros sociales y centros municipales de, de Bilbao hay hay obras de teatro en, en euskera y en castellano y este esta semana toca en ocharcuaga o sea que allí podéis estar a las siete y media Se llama El amante. Ya veremos de qué va. Bueno, decir esto es pagando, ya lo siento, pero voy a hacer un desliz como siempre o Finalmente como estás muy rochona, Yo ¿eh? estoy derrochona, pero es que resulta que en Bilbao está el 34 Festival Internacional de Títeres. Ha empezado a, ayer y va a seguir toda la semana y yo creo que vale la pena. El, hay un día que es el domingo El domingo sí, el domingo en la explanada del Museo Guggenheim gratis va a haber eh, eh, un, un grupo que se llama Alas Negras. Es en, en español y en francés, pero el títer es internacional. En realidad los títeres no necesitan tanto texto, son más bien una expresión y un, un juego de... Visuales, de sí, sí, es un juego de, de, de máscaras o de muñecos o de sí. elementos que, que están mucho más relacionados con, con una expresión directa sin tanto texto. Entonces estoy segura que aunque aunque quien los maneje sea de cualquiera ...cualquier lugar del mundo... ...pues eh, lo que transmite... ...seguro que es entendido por todos los que estamos allí... ...entonces ya sabéis... ...los demás días son en normal eh, en diferentes lugares... ...normalmente está... En, eh, ...se va a hacer en el centro municipal de Barrancúa... ...pero hay en otros lugares... ...y cuesta cinco euros... ...ya lo siento... ...pero me, me parece me parece un, un, un precio justo... ...es decir, por un... un un festival que, que, que habrá elegido a gente de gran calidad, pues bueno, cinco euros tampoco es pedir mucho, me parece que se puede que se puede hacer ¿y qué más? decir ah, bueno, lo, lo tuyo, querida hay un fin de semana que no es fin de semana, es ayer y hoy hoy eh, no! Hoy y mañana, no ayer y hoy, hoy y mañana es el, un fin de semana de las artes y lo que sí va a haber es música, performan y talleres por todo Bilbao. Este, está en conexión, es una cosa que ya sabéis que Bilbao es el, el centro del mundo y nosotras también, entonces lo hacen en relación con otras ciudades de, de Europa, Berlín, Hamburgo, París y allí, eh, allí eh, hoy. Y mañana eh, se van a hacer eh, diferentes eh, cosas en la calle o sea que si paseáis por la calle seguro que os encontréis con alguna y va a ser bueno de y va a ser en las bueno está cerca eh, por la zona del ensanche va a ser donde más va a haber pero también hay en otras galerías por ejemplo uh -huh. en el de la amiga nuestra la taller Ah sí, mañana me parece que es a las 12 hay hay algo de jazz. Ah, pues es precioso el entonces, lugar donde está eso, ella. Por eso es relacionado con las con las galerías de arte más o ah, menos. Ah, muy ¿eh? bien, o sea, muy que, bien. Bueno, por la zona de Luis Sánchez, por la zona de Masay, pero bueno, que sepáis que en la taller que nunca me acuerdo dónde está por arriba bueno es por aquí subiendo arriba por, subiendo por, por donde estaba por eh, el, la, el, la maternidad la, la maternidad, maternidad también el instituto ahí, hay un instituto hay diferentes cosas y sí. bueno sí. pues en una de esas calles pasear además hay unos cuantos lugares muy agradables para tomarse un cacharrito pues por allí podéis encontrar alguna alguna actuación y bueno pues yo la verdad no tengo más que decir Bueno, eh, siempre está lo gratis, Bilbo Arte los jueves con cine, el Museo de Arte Moderno que son los miércoles gratis, bueno, hay diferentes cosas que son gratuitas. Bueno, pues antes de seguir con nuestra víctima, que hoy estamos con la poesía, las artes y escénicas Y ha venido es proceso Y es proceso, es que parece que ahora preparamos los programas a conciencia, ¿no crees que, es, que no. es así? Que ha sido casualidad, ¿eh? improvisación pura y pero dura, vamos, pero que pero sale Hoy tenemos una actriz, entonces antes de pasar con la actriz, pues vamos a escuchar un poquito de música que te, nos has traído hoy Pues mira, lo, lo que he traído son, pues dedicado también a nuestra víctima, pues eh, a otras actrices que también en algún momento han cantado después ya nos comentará si ella también canta igual puede hacernos ahí un... cántalos un poquito y en este caso además una clásica es Marlene Dietrich y vamos a ponerla en Lule Marlene ahí pues, ahora, va. ahora va si podemos podemos <ríe> the barracks by the corner light I'll always stand and wait for you at night we will create a world for two I'll wait for you the whole night through for you Lily Marley for you Lily Marley Bugler tonight Don't play the call to arms I want another evening with her charms Then we will say goodbye and part I'll always keep you in my heart With me, Lily Marley With me, Lily Marley Give me a row Show how much you care Tie to the stem A lock of golden hair Surely tomorrow You'll feel blue But then will come A love that's new For you, Lily Marley For you, Lily Marley are marching in the mud and cold and when my pack seems more than I can hold my love for you when use my might I'm warm again my pack is light it's you Lily Marlene it's you Lily Marlene my love for you When use my might, I'm warm again, my pack is like it's you Lily Marlin, it's you Lily de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad Pasa cuando estamos bueno, ya estamos otra vez aquí no sé si bien o mal o... bueno, yo casi no sé dónde estoy pero bueno Bueno, pues ya tenemos a nuestra víctima, que ya os hemos adelantado, que ella es actriz, se llama Nuria Valiente, ¿eh? le hace juego hasta el apellido hoy, bueno, yo siempre, claro, que se le lleva acoplado desde toda su vida, bueno, pues nada, que es, tiene 34 años, que es de Galdácao, y bueno, pues que desde siempre parece ser que se ha dedicado al tema de las actes, eh, parece que más en serio desde ya hace unos 8 años, pero bueno casi Muy buenas, Nuria, lo primero, muy buenas tardes Igualmente, buenas tardes a Y bueno, pues cuéntanos un poco ¿Cómo, cómo empieza tu andadura? o dónde, Bueno, primero, ¿cómo te surge? ¿O desde cuándo tienes la idea de, de, de, de, de ser actriz? Bueno, eh, de ser actriz o de, de dedicarme a, a esto de la farándula Como dicen en mi casa, ¿no? Más bien Eh, de pequeña siempre eh, eh, no bueno siempre no nunca he sido del por ejemplo de, de las de llamar la atención o de ser las las de, de ser la, las las de no sé, no, de, de la cuadrilla igual la prota, eh, sí, la, la o o la graciosilla y demás, pero pero sí que en casa sí que sí que enseguida os acababa lavanico a relucir o, <risa> o una pose o una sevillana o me marcaba pues eso, siempre el ballet siempre me ha encantado, siempre el baile, siempre eso y sobre todo el inventar, el inventar historias, el crear mundos paralelos eh, me, no sé, igual la profesora me decía ¿por qué no has leído? y yo, ¿por qué es que me he ido a Alicante en avión? y o sea, en vez de... O sea, <risa> le contabas la, historia, sí, la historia, que historia que se te ocurría si ¿no? era la historia más fantástica del mundo mundial pues esa era la, la, la mía, ¿no? que la profesora decía esta chavala Mi agita siempre dice dice, tú eres marciana, eres no sé de dónde has venido. O sea, creo que... Y, y además, desde bien chiqui, eh, recordar todo. Todo, cada cosa. De hecho, hoy es, hoy es el día que que igual me dicen, Nuria, cuando hemos ido a um, cosas igual de cuando yo tenía 3-4 años, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a tal sitio? ¿Qué era y yo? Sí, eran 80 y no sé uh, cuál. Uy. Pues, sí, sí, y yo era... soy soy de esas, o sea, de las de... Sin haber estudiado Derecho. No, no. <risa> pues de hecho, la historia me encanta por eso, porque soy doña Fechas, ¿no? Pues me encanta por eso, porque soy... Sí, yo, la segunda réplica empezó, ta, ta, ta, ta, o cosas de esas, porque me encanta... Eh, Eh, soy dueña fechas y en casa siempre me dicen, eh, y, y, y, y bueno, eh, llegó el día que, que en casa llegó una carta del de de área de, de la mujer del de, Ayuntamiento de Galdacao que, que empezaba un curso, nada, pues como hobby y así, y mi mamá se iba a apuntar, pues, eh, pues ahí en, en Aperribay, en nuestro pequeño barrio de Aperribay. Y, pues, como si apuntaba mi ama y era por las tardes, pues yo me iba a apuntar con mi mamá Pero eso de chavalita. Sí, con 16 años. Y uh -huh. se apuntaba mi ama, las amigas de mi ama, y, a, y mi ama era la madre más joven. O sea, imaginaros, todas las demás, pues. Y ahí que me apunté yo, el, el curso duró tres años, y la profesora me decía, Nuria, sigue, Nuria, sigue, Nuria, sigue... Y yo ya terminé mi bachiller, yo decía, no, porque yo quiero ser educadora social y yo quiero ir a la uni y porque yo yo que he hecho campos de trabajo y yo siempre que quiero hacer, darme a parar a los demás y para la gente y porque a mí me encanta hacer, no sé, yo, mi vida es la educación social y, la, y ser educadora y, y me hice esa actividad, fui a la universidad y la universidad me mató, no me mató porque sigo aquí Pero la universidad me, me, me destrozó, yo ahí era, era muy infeliz, era... Pero también hay grupos de teatro en la universidad, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no continuaste no, con el teatro no. mientras que estabas haciendo la carrera no, y eso no? No, para mí fue como... no sé, yo yo recuerdo los años de la universidad tristes, y eso que que, no sé estaba haciendo una educación social que, que de hecho yo había hecho una labor social y una una labor y una y una labor de, y una, y, y una labor de, ac, de acción y de, de los años anteriores de adolescencia y demás también no pero pero no O sea yo estaba vacía estaba estaba mal y, y incluso haciendo mis prácticas no me sentía no me sentía plena eh, de hecho bueno, es que las prácticas fueron en un EPA que no tenían nada que ver con la educación social. O sea, de, es que no tuvieran nada que ver. Entonces, también eso igual influyó también mucho. Eh, por aquel entonces, la educación social no es como la vemos ahora. Ah, ¿no? Yo creo que no. fue, fue Yo creo, ¿eh? Fue Ajá. como... eran justo el año 99, 2000. Entonces, yo creo que todavía era justo el comienzo, ¿no? De cuando empezaba... El, ...trabajo social y educación social... ...no se sabía muy bien lo que era... ...o sea, no se distinguía muy bien... ¿no? ...o no sé... ...no lo sé... ...yo creo que no... ...y, y en tercero dije... ...no puedo... O ...caí como en un pozo y dije... ...no puedo, no puedo... ...esto esto va a acabar conmigo... ...o termino yo con la carrera... ...o, o, o la carrera va a terminar conmigo... ...porque esto no es lo que yo quiero... ...y, y bueno, pues yo recuerdo las palabras... ...de aquella profesora que me dijo... Eh, tienes que... Sigue con el teatro, sigue con el teatro Y la mejor, la mejor escuela es la de Basauri Y la de Basauri ¿verdad? cerró Es verdad, sí, sí, me acuerdo yo sí. eso Sí, que había una escuela de teatro sí. Pero que era municipal, era particular Ojo, pues no lo recuerdo Porque yo sé que cuando fui ya había cerrado Además, de hecho, fui no creo a preguntar que era y, y justo cuando aquello estaba en el Lanchoqui En el Lanchoqui Sí, uh -huh. y fui a... porque me pillaba cerca de casa Y fui a preguntar y justo ese año cerraba Y, y, y pues la siguiente, no sé por qué Dio la casualidad, fui Baracaldo Que podía haber caído en otra cualquiera ¿eh? O sea, no... Hice las pruebas, me cogieron Y allí estoy cuatro años de mi vida Oye, una cosa, eh, aparte de la de Baracaldo Bueno, y la de Basauri que cerró ¿Hay muchas posibilidades para acceder A, a, a hacer teatro? O a ser actriz, vamos no, ver... Tú te has dedicado al teatro, pero lo mismo sí. Puedes hacer una peli Luego yo también, también... <risa> Eh, también es cierto que eh, yo tuve un golpe en el coche es que claro <risa> es la verdad la sí la, la, la relación del golpe en el coche que esto me está viniendo ahora que no recordaba por cierto Tuve un golpe en el coche, que me dieron por detrás uno, que se saltó el stop porque no me vio. Y digo, ¿cómo no me vas a ver si tengo un coche muy grande? Un típico coche muy viejo, muy viejo de estos de quinta, sexto, octava mano. Y me dio por detrás, y pues con los cuatro durillos que me dieron, y, y demás. Es verdad, ¿eh? fue algo así. Y los ahorrillos que yo iba haciendo, pues de los trabajos maltrabajados... Eh, que iba haciendo porque nunca he dejado de pasear de estar en la universidad tampoco he dejado de, de trabajar y demás eh, bueno pues con, con ese dinero de, del, del seguro que me dieron del coche y demás eh, dije esto va a ser para pagarme la, las clases de teatro y, y por eso porque eh, es verdad que que para estudiar tanto una carrera, como cualquier otra bueno para estudiar hoy en día al final se necesita dinero también claro. y es, es una tristeza eso ¿eh? <risa> oye dice que estu... cuánto has dicho que estuviste perdona cuatro, cuatro años, años en el en Vizca... la en la bueno sí. el vizcaico anchéricas de guías y cuando terminas qué pasa Uf, otra vez se me cae el mundo encima Es que tiene que ser con un vacío, ¿no? bueno, es igual que cuando sí. termina así ¿Te gustó, así? Sí. ¿Te gustó el, el ambiente ahí? Así como no te había gustado en el otro Cuando estabas sí. haciendo asistenta social ¿Te sí. gustó en, el ambiente? Al principio fue, fue extraño Porque Porque claro eh, Va gente de Diferentes ámbitos ¡Ay, ese teléfono! <risa> Va gente de diferentes eh, ámbitos. Hay gente que, que iba y era como como muy abierta, muy abierta de mente. A ver, yo sí es cierto que, que en mi familia eh, siempre, además siempre me han apoyado en todo lo que yo he querido hacer. Eh, siempre que me han visto que yo iba centrada, evidentemente. Ya. Yeah. Eh, eh, pe, pero yo siempre he sido una, una persona como muy metódica y muy... Y muy organizada Y claro, y de repente ver todo como muy... Happy eh, Sí, muy happy Muy... Bueno, y ahora... Ya pasará, um, ya veremos eh, No, y lo de, venga, ya nos cambiamos todos juntos Y todas juntas Al principio, al principio, ¿eh? Ese momento, claro, con 20 años De primeras Es como... De primeras, ¿eh? Fue, para mí fue como el primer día de... ala luego ya no a mí ya me daba igual ya y hoy es el día eh, que a mí me da igual ya cambiarme digo, a ver si el problema tiene la gente que mire, que no mire a mí me da lo mismo que lo mismo me da eh, no tengo ningún reparo de, de absolutamente uh -huh. nada pero, eh, y, y, pero lo importante el primer año, por ejemplo, es hacer grupo y, y quitarte los miedos cuando haces teatro, sobre todo, no es Eh, las vergüenzas también no si sí, tenemos del ridículo que tenemos a veces sí eso claro. y, y, pero los miedos porque al final te tienes que desnudar no solamente al principio es el desnudar de el en, el, en el eso es físicamente pero después es el desnudar de tus sentimientos claro. ¿no? uh -huh. entonces es algo es muy duro que estás dándoles a los demás porque al final te están viendo tus compañeras y tus compañeros no entonces es, te estás desnudando ante ellas y Y el hacerle el grupo con, con ellas Y, y hay con muchas que igual ahora no, no me estoy viendo o no, no tengo relación Pero yo creo que el día de mañana mismo me veo Y yo seguro que hay algo que De hecho me pasó el otro día Que me vi en el supermercado con una Que, que solamente estuve en primero Y fue como oh, una sensación de ¡Ostras! ¡Eres tú! eres <ríe> Y fue como un... ...no sé, se, nos iluminaran las dos la cara... Como, ...como, ala, qué bien, qué ilusión... ...qué, qué emoción de vernos... Y de, ...porque has compartido... Has, y, y ...horas... ...y has compartido igual mucho más que con otras personas... ...oye, yo iba un poco a eso... ...los cuatro años... ...que dices que estuviste eh, aprendiendo... Eh, ...todos nos imaginamos... ...pues eso, como que una actriz... va ...pues qué maravilla, ya... ...vemos el final... ...¿qué es lo, lo que peor... Mm, o, ...o lo que más te costó aprender... Uf, a ver, no lo sé. <coughs> ¿Qué más? Eh... Jo. Mm. ¿Qué esperabas? ¿Que no era el teatro? Y de pronto te das cuenta de que es el teatro también eso. Algo bueno, te... yo... Lo de los egocentrismos Ay, Eso uf. A veces también yo lo soy Tengo que Hombre, está bien, ¿no? Sí, de vez en cuando... sí y tengo que, que decir Nuria, bájate mucho. Bájate de la nube ¿Dónde estás yendo? Sí, pero yo creo Es que yo estoy en un teatro comunitario Que no es sí. nada profesional Y es cierto lo que dice o sea, Se nos ve el ego, o sea, es increíble sí, sí. claro y, y eso es una parcela donde realmente es donde resalta mucho. Sí. sí. sí. Enseguida para Pero pa hay mucho egocentrismo, claro. mucho, mucho mucho, uh -huh. mucho. Somos sí, muy sí. egoístas eh, de querer sí, no. sí, sobresalir en algún momento, sí. alguien y pero de forma de forma inconsciente, o sea, sí. muchas veces ni eso, o sea, es algo que lo llevamos aquí eh, inscrito ya en la piel, me imagino todas las personas sí. y hay gente que se le nota más menos, sí. ¿no? O que lo controla menos o más. Sí. Sí. Yo la verdad que, que la suerte que tuvimos que hicimos un grupo mágico, yo ¿eh? puedo decir que hicimos un grupo un grupo muy majo, había rencillas como en todos los grupos, sí. quiero decir que al final hay rencillas y demás, uh -huh. pero pero yo, pues, vamos, es que de hecho yo luego con, a, con algunas de las personas fuimos a, a Madrid, yo estuve seis meses en Madrid Eh, bueno, pues por vivir también la experiencia, ¿no? De marcharte un poco, de, bueno, de Pero allí otra. fuiste también a, a estudiar o No, a... no, pues a un poco, a ver, a mí la, por ejemplo, el mundo televisión no me gusta, pero ya. dices, bueno, pues a vivir un poco la experiencia del mundo casting, de pero el mundo casting te man, te mandan a sitios que dices, pues si al final no es ni mi perfil ni nada, te mandan por mandar. Y digo, pues estoy perdiendo aquí tiempo, dinero y... Ya, porque bueno, siempre se además. habla, ¿no? Como que las provincias es como peor, que al final la Ajá. gente estudia teatro, pero siempre se va a la escuela famosa de teatro o si hay pasta, pues la posibilidad de irte a otro sí, sitio a seguir claro. con el aprendizaje sí. o algo de eso. Si hay pasta. Si hay pasta, <risa> claro, ya, ya, ya. Yo si tuviera también o lo que sea, pero bueno. Oye, cuando terminas dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O como cómo va, cómo lo enfocas. Ahí está, cuando justo antes de, o sea, el último año eh, a, a, a todo, todas las personas que estábamos allí era era nuestra nuestro, nuestro pensamiento, ¿no? Era qué qué qué va a ser de nosotras ahora, o sea, era Pero yo creo como todo Todos los que están Todas las personas que están estudiando una carrera Sí, sí, sí, eh, es, Vale, sí, estamos estudiando, pero no estamos preparados para esto o sea, Es pues como un vacío pff, Como estás estudiando es Para el carnet de conducir Y al final no sabes conducir Quiero decir, te han un, para un... Para probar Efectivamente, para probar el carnet y punto eh, Entonces, bueno, pues por eso fue Bueno, pues unas cuantas se van a Madrid Pues vamos a Madrid un poco Pues para, para probar Eh, como eso tenía algunos ahorrillos también, pues lo del trabajo que había hecho, pues pues sí que, que probé ir a ir a Madrid. Eh, y bueno, de Madrid solo puedo decir bien que me salieron un par de, eh, hice carnavales de, con Pape Pérez allí con, para el Ayuntamiento de, de Madrid, pero bueno. Lo del ayuntamiento da igual, ¿eh? <risa> es porque hice eh, los carnavales de allí y, y fue fue también una experiencia súper chula porque, bueno, fue algo... Era como más te, eh, teatro de calle y, uh -huh. y demás. Además, nos vestían de época, eh, con trajes eh, en plan como... Yo llevaba, además, un traje el primer año de, de la película El perro del hortelano. ¡Ah, oh, qué guajó! Sí. Tenía un vestuario precioso esa película, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Aparte que es una peliculaza, eh Sí Y, y joder, era como algo dice el juan qué lujo Qué cosa más chula y demás Y, y eso, y dices, toda la calle además va, Toda la... La Cibel es vacía para mí. para mí No para mí, ¿no? Pero para un montón de gente que va detrás mío Pero bueno Y, y, y, y bueno... Eh, cuando cuando yo ya estaba en madrid y ya poco a poco eh, íbamos ideando con iba ideando con, con elsa con mi compañera que había estudiado conmigo eh, a, habíamos empezado poco a poco a, a ir trabajando ya juntas a, a ir trabajando pues cositas pues nos llamaban igual de alguna pues hacer una animación hacer un tal hacer un... pero bueno así cositas como muy sueltas y lo que íbamos ganando pues como que nos daban algo así suelto pues la gente que nos daba en vez de quedárnoslo para nosotras lo guardábamos en un sobrecito, esto que está tan de moda ahora de los sobres, pero nosotras no, era pues muy muy eran moneditas y cosas así, no. Lo guardábamos, lo guardábamos así y, y, y lo guardábamos para poder pues para poder comprarnos igual pues unas medias o un tal para, para para trecho, o sea, para para utilizarlo para para montar algo el día de, de, de, en un futuro. Y, y bueno, así poco a poco entre las dos fue surgiendo la idea de que, de que sí, de que de que entre las dos había buen feeling, de que nos entendíamos entre las dos y de que, de que las dos queríamos montar algo en serio y que queríamos llevar esto hacia adelante. Y, y entonces en noviembre del 2007 eh, pues creamos una comunidad de bienes, decidimos llamarnos Pampin Pampox, ¿Por qué? Pues porque... Pues no sé... La verdad que estoy, lo de los nombres yo lo llevo muy mal. Yo lo de poner nombres a las obras de teatro... a las Ay, Lo llevo muy mal, muy mal, muy mal. No me gusta, no sé por qué no no me no, salen no nunca los nombres. ¿no? Y pensando así como poner un nombre y demás y a ellas yo siempre la llamo pampa, pam pam pam pampa, pam y de pam pam pam pues no sé, pues algo de muñecas, algo de queríamos algo como sobre muñecas o así. Y no sé cómo y pues ah, pues pampín pampiña, pampín pampiña, pampín pampín pam pox, pampín, pues como muñeca linda es, ¿no? El pampín pam pox, que termina en x, pampín pam pox. Y así surgió. Sí. Y... más es muy sonoro queda sí, te, sí, quedas, sí, no, no. te quedas te quedas con él pues, pues, pam, pam, pam. parece sí. que estáis hasta jugando con, sí, con sí. las... Con y eso y, y con lo ya os digo que, que las cuatro cositas estas eran de pues pues que la gente igual te decía ah, pues ¿dónde está igual pues eso te daban pues, cinco euros pues digo pues eso no pues al final eran pues para un pues, que es para trecho para pues algo pues para más pues Que, eso, que en vez de quedártelo para ti para pues para gasolina, porque al final eran gastos, porque eran vale. gastos reales, pues en vez de para eso pues decíamos, "Ah, pues lo guardamos y ya nos compra ya haremos algo ya." Y no eso no distes ningún tiempo, normalmente o por la versión lo dicen las actrices, lo vemos que los músicos y demás, a veces, sobre todo cuando empiezan, tienen un espacio de tiempo a veces un poco despejado, ¿no? sin trabajo y se suelen igual mmm, Descorazonar, para inspirar, ¿no? Para ¿no? No, ah. soy descorazonar, por de igual que no tienen trabajo, de que han terminado las clases. ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso? Uf, lo de no tener trabajo y descorazonar. Sí, decir, mira, eh, lo voy a dejar, me voy a meterme en camarera y... Sí, y yo digo, yo digo, quiero ser cajera del Eroski. <risa> se puede ya. hacer publicidad aquí, os pagan por publicidad. <risa> Ay, sí, sí, cuántas veces digo quiero ser cajera. <risa> Suena así un poco, pero... A ver, cajera en el sentido, no por... Por tener algo fijo, ¿no? Y más que fijo, por, por las comeduras de cabeza que te, que, te, que te pegas y por y porque al final estás... Es que eres autónoma. eres te, Hay gente que te llama un domingo a las 10 de la mañana. Eh, no tienes días libres. He sido madre eh, y estaba en el paritorio y la gente me estaba llamando por teléfono. Eh, o sea, trabajo no te falta. Pero, <risa> parece ver, que no, no hasta no. en el paritorio no es. a, ver, a ver, bueno, eh sí, no. Quiero decir, bueno, que igual tiene algún proyecto por ahí flotando, ¿no? Sí, así. es que <risa> Es que es un poco también Sí, la gente también llama Sí, a unas horas en las que en las que sí. nos se le ha no, ocurrido y dice, voy a ver cómo va eso esto. Eso es. O por ejemplo, eh, cuando son particulares sobre todo. Y entonces se les ocurre, dicen, ay, ay, hoy que es domingo y que estés en trabajar. Ay, ay, he visto a estas chicas. ¡Ay, qué majas, ¿no? Entonces, claro, pues somos muy majas y muy agradables, y ven la página web y dice, "Ay, mira, pues para la fiesta de la comunión del peque, pues, o para para la fiesta del cumple o para Oye, o que es que mira, me voy a hacer no sé qué y quiero que me monte la fiesta patronal." Y entonces cogen un domingo, que están con el churro en el café y te llaman. ...y tú estás ahí con la ojera... ...que has estado el sábado currando... ...hasta no sé qué era de la madrugada... ...y tú, si ¿Sí quieres... <risa> ...claro... ...y es como, por favor... O sea, ...que todas las personas tenemos derecho Oye, Nuria, obra. ¿qué tipo de obras hacéis? ¿Sí? ¿Y si las escribís vosotras? Sí, <risa> sí, todas las obras... To ...todo, todo, todo lo hacemos... ...lo hacemos nosotras ...bueno, yo de decir que, que ahora... ...ahora es... Eh, ...por una temporada voy a estar yo sola... Eh, bueno, estoy yo sola, ahora me acompaña me acompaña otra otra persona, pero que que, que está sustituyéndole a Elsa porque Elsa está en otros proyectos. Sí. Y, y por una temporada voy a estar voy a estar uh -huh. yo sola, pero bueno, ya volverá. <risa> eh, antes antes habéis dicho que también cantas. ¿Cantas y bailas bueno. en las obras? Bueno, bailar no. <risa> me gusta bailar y sí, he hecho no. siempre, bueno, ...desde clásico... ...sevillanas... Eh, ...menos Aurescu... ...que eso no... ...pero... Eh, ...danzas vascas... ...y eso también... Eh, ...pero... Ah, ...pero el Aurescu no... ...no me salía... No. ¿Y vuestras obras... ...sola haber música? Sí, tenemos... Sí. ...hemos grabado un disco... ...con canciones originales... ...porque... ...por ejemplo... ...para el... ...para el tema infantil... ...estábamos un poquito cansadas... ...de... ...o escuchar siempre... ...los mismos temas... ...musicales infantiles... ...en euskera... ...por ejemplo o de las versiones del castellano a euskera. euskera. Siempre es lo mismo. Entonces decidimos eh, crear las pro unas propias canciones, y unas canciones originales. Eh, contactamos con, con un compositor que es eh, Javier Salvador, eh, que es un conocido nuestro, es de Castellón, pero bueno, le contamos un poco la, las ideas que teníamos. Y bueno, en una por ejemplo habla de los indios Chalaparta, entonces ahí hablamos de la naturaleza. En otra hablamos del Big Bang, entonces bueno, pues un poco sobre pues que dos pequeñas partículas colisionaron y hablan un poco sobre el inicio del universo. Eh, en otra por ejemplo habla de la isla de Ísaro, no algo que tenemos aquí tan cerca y pues de un misterio que esconde. Y... Eh, Y bueno, pues hay, hay diferentes canciones y bueno, se pueden escuchar gratuitamente además, tanto en euskera como en castellano en la página verbena pampin.com. Qué bien. Eso. Eso sí que estamos nosotras a favor de todo lo que es free y de la posibilidad de acceder. Sí. Bueno, bien. chicas, ¿qué ondas? ¿Nos ponemos música, sí, vamos. le damos un descanso a Nuria, hacemos algo A ver, seguimos con las actrices que se pusieron a ser cantantes eh, en alguna eh, es, época Exactamente, en este caso va a ser nuestra Rita Hayward en... A ver... Eh. En ah, la Rita Amado mío <risa> <risa> Aquí, para nuestra víctima Ahí. amor mío Eh, a ver, vamos a ir terminando ya Que nos queda poquito tiempo con Nuria A mí sí que me gustaría saber un poco ¿Cuáles son los proyectos que tienes ahora? Bueno, pues ahora eh, Como os he comentado que, que estoy ahora Con mi nueva compañera Bueno, sí. pues eh, uh -huh. retomando eh, Estamos Estamos eh, Eh, preparando porque el, el día 31 estamos en, en Iruña con, con una obra que tenemos para peques que, es, eh, eh, que se llama La Basán bueno, la hacemos en como es en Iruña además nos han pedido que sea en castellano es raro, pero bueno, como es allí nos han pedido que sea en castellano es colorín colorado y como se acerca el, el 25 de noviembre Eh, la verdad que tengo bastante bastante tra trabajo con sí en, en ese sentido y la semana esa del 25 de noviembre estaré en en archentales el lunes 23 en, en el, el claret de Balmaseda, sí. estoy en zamudio creo que es el sábado ¡Qué memoria tiene, chicas! Y, eh, ¡Estoy alucinando! <risa> eso que es noviembre, eso que es noviembre. Bueno, yo, no vienbre, yo ni la semana que viene. Y el día, y el día 25 de, de noviembre estoy en Garabia, en el, que está en ribera de Deusto. Y ya sé que aquí es todo free, pero estás pagando. Va. <risa> y... Eh, Y bueno, pues eh, con mis chicas de, de la Asociación Irisca de Archiniega, que las sigo dando clases y, y, y las sigo apoyando y también tengo proyectos para el día 25 de noviembre con ellas. Mm, qué bonito. Oye, Nuria, pues ha sido un placer tenerte ¿eh? y vale, la bro. próxima vez que vengas, no, bueno, hablaremos ya de una obra tuya en concreto, ¿eh? Vale, vale. Para que nos la hagas aquí, Muy en bien. directo. Ah, sí, sí. Y ahora nosotras te vamos a hacer el test ¿eh? no ah, creas vale, mira, es que... Toda víctima se pues... merece un test No sé beber agua y todo <risa> Sí, puedes beber, mientras que te vale. pongo Para asustarte un poco, puedes beber agua Vale, vamos al dragón Bueno, pues a ver, empezamos, Nuria. ¿eh? Sí. A, ver, a ver, Nuria, ¿tienes Dime, las mira. camas sin hacer y pelusas debajo? Pues mira, si soy sincera, tengo las camas hechas... Porque como mi chico está de tarde en el trabajo, las hace a la mañana. Si llega tarde de mañana, están sin hacer. Porque soy anti, -cama, anti hacer la cama, la odio hacer la cama. Pero pelusas tengo un montón. Menos mal, menos mal. ¿Has hecho alguna vez un simpap? Sí, pero porque pensaba que la otra vale, persona... Vale, no falta dejado. que no... <risa> ya empezamos. Soy muy gente. No, cuentes nada. no cuentes nada. Si se te aparece Aladina y te concede tres deseos, ¿qué pedirías? ¡Jo! ¡Uf! ¿Tres deseos? Lo primero... Por mi familia, tengo dos soles, tengo una hija y un hijo maravillosos, que es que, que les voy a pedir. Eh, lo segundo, para mí. <ríe> y lo tercero, que todas las mujeres seamos libres. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué cosa ilegal te gustaría hacer y que eh, no te van a coger? O sea, sabiendo que no te cogen. Uf... Venga, me lo estáis venga, poniendo venga, que te estoy viendo la cara cortarle la a alguno a ver, ¿cuál es el sitio más insólito en el que has mantenido unas relaciones sexuales? Joder, que luego esto se lo iba a poner a mi madre no pasa nada también habrá hecho lo suyo hombre, claro, pero mi madre me lo ha contado pero yo no lo cuento a ella Venga, en el portal de casa. Y con todos los vecinos. O sea, ¡Ay, calla, subiendo. calla! ¡Qué intención! Claro. ¡Qué tensión! ¿Qué libro, canción o película eh, la has dejado a la mitad o no te ha gustado? Un montón de libros. Muchos. Eh, canciones. Pocas. Na, ninguna, yo creo. Y películas... Ay, película una que no puedo con ella El hombre que susurraba los caballos sí. <ríe> Y mensaje en una botella No he Ay, podido Ay, solo he visto los títulos El principio y el final Qué horror, de verdad, esa sí, esa es así Sí, eso me acuerdo, me acuerdo de esa película Solo he visto los títulos Bueno, la última Defínete en una palabra Veleta Ay Bueno, pues Me Bueno, pues nada, Nuria, la verdad ha sido un placer tenerte. Igualmente. Eh, y ya sabes dónde estamos. Cuando quieras venir un ratito a hacernos alguna cosita, nos da igual que vengas como pam Pampin Pampox o como Nuria, ¿eh? No vale. nos importa. Venga, muchísimas gracias. A y... vosotras. Bueno, no sé Terminamos está, con otra canción No está ¿O cómo? no vamos a terminar Porque vamos a tener hoy Que hace muchísimo que no tenemos Un momento Más bien un momento cañizares Un momento cañizares Muy Se va a llamar a partir de ahora porque Pues es verdad Y luego terminamos con la música Paso directamente al rincón De cañizares hoy Va a ir por él Solamente por él En de la caridad y de la buena voluntad, saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. <gasps> no! Eh, ...y de la miseria... ¿Ah, ¿No se estaba oyendo nada? Pues no, no se estaba ah, bueno, oyendo... Pues nada. Bueno, pues empiezo otra vez... <risa> Simplemente Empieza. deciros que después de, de esa música... ...lo que nos ha caído encima es a nosotros... ...el Cardenal Arzobispo de Valencia... ...el señor Cañizares... ...que bueno, que... ...bastante conocido entre las mujeres por ir siempre en contra del aborto y criticar, eh, bueno, pues todo, el lesbianismo, la homosexualidad, todas esas cosas, pero esta vez le ha tocado a los refugiados que huyen de la guerra y de la miseria en Siria. Y en concreto, pues ha dicho, ¿qué nos está pasando en Europa? ¿Esta invasión de migrantes y de refugiados es todo trigo limpio? ¿Dónde quedará Europa dentro de unos años? Eh, entonces, bueno, pues, en lo que viene a decir es que con la que... Viene ahora, no se puede jugar, porque no se puede jugar con la historia ni con la identidad de los pueblos. Él pide lucidez, que no sé a quién se la pide, mejor que se la aplicaría a él. ¿eh? Y quiere saber quién está detrás de todo esto. Porque él piensa que debemos ser lúcidos y no dejarnos pasar todo, que no dejemos pasar todo. Porque hoy puede ser algo que queda muy bien, que venga todo Dios aquí y recoger a los refugiados, pero que realmente... Ese es el caballo de Troya dentro de las sociedades europeas y en concreto de las españolas. Tanto ha dicho, todo oh, no sabía eso, que, que o sea... no sabía que era tan profundo y tan politólogo. <risa> hombre, profundo profundo, profundísimo, no. de todas formas este hombre tiene su puntito, ¿eh? o sea, de toda la vida. Parece que empezó en los barrios de Madrid, pues cuando él era Curilla, pues un poco dentro del de, de, de tema no la iglesia conservadora para nada, bueno, un poco de aperturista ¿Ah, sí? Bueno, eh, sí, parece ser en sus años jóvenes Yo he leído algo y parece ser que era un poco De ese pelo mm. Pero luego ya vio el rollito Iglesia Poder Y dijo, a ver, yo tengo que estar donde Es una de sus frases preferidas que la he leído y ¿Ah, sí? Yo estaré siempre donde está el poder En ¿Eh? serio es, sí, Que es está ser, Dios, ¿no? Pues, pues eso parece tiene razón. que con él debe estar Entonces bueno, pues siempre ha estado al lado de Rouco Varela Luego también es cierto que a través de que estaba siempre Era la mano derecha, a la izquierda Y la de todos los lados del Rouco Tuvo su momento... No sé qué congregación para la fe cristiana No sé qué eh, Como tipo estudioso o algo así Y se hizo mogollón de amigos De un gran amigo nuestro también en este programa De Ratzinger bueno, mm. sí, sí, no, Entonces no, Ratzinger no se lo llevó al Vaticano Ya estaba en el Vaticano Hasta que vino el Papa Francisco que dijo mira, fuera Rocco y tú pues te vas otra vez y bueno, bueno tampoco lo han dejado bueno, tan mal pues porque ver. está de cardenal claro. obispo en, gran... en Valencia bueno, ya sabéis que a ver o sea, a ver, dentro de lo que Francisco, todos aquí Francisco es magnífico y de todo sí, de pero... todo del eso pero vale, te quito de aquí no quiero que me molestes aquí porque no estés dándome la chapita en Roma, pero bueno, ya te mando a otro lado a que sigas dando la vara ¿eh? y nos lo trae aquí De todas formas es una vergüenza que esté, bueno, este tío también es verdad que sus declaraciones siempre son de este pelo, con los del aborto, bueno, ha sido una pasada, o sea, y bueno, como hay una frase a mí que me encanta, que dice él, "Porque Hay algo más juvenil Ay, esperar no, no, hay ¿Cómo no, que hay no algo sé. más juvenil? No, no También sí, él tiene dice eso, en la Él dice Sobre el casamiento, es, el aborto, sobre sí, el casamiento el para En contra de la homosexualidad sí, bueno. Y de los matrimonios homosexuales Cuando la famosa ley de, de, sí, de Zapatero de, eso es entonces Él dijo que lo joven y progresista Es defender la vida y el matrimonio Entre un hombre y una mujer Por supuesto Lo demás es ser vegestorio Por supuesto ¿Eh? Pues mira, yo le he visto unas declaraciones en la televisión, en medios de comunicación visuales y la verdad es que... Yo decía, no es posible que esto esté diciendo un cardenal, o sea, sobre la pobreza en España. Decía, no, sí, es no, no, pero es que además lo decía con una seguridad que no, que era mentira. Sí, eso porque, también claro, ha dicho, que sí. o sea, España va mucho mejor que va y que mucho, la que Él nunca ha visto que no ve a pobres en la calle ni no. viviendo debajo. Hombre, claro, después, debajo y se, disto. Y si se, se sí. cierran los ojos, claro, que claro. no, claro, no. y donde viven o ellos... Sea, Es, no. encima es con la dice que no hay más de... pobres, que no hay más pobres de los que había antes, porque pero... él no ve que haya más gente debajo los puentes y cosas de esas, pero bueno, yo creo que de verdad Es que lo que mejor podríamos hacer Es verdad que no nos oyen en Valencia Pero a mí me encantaría que todos los <risa> claro. pobres de Valencia <risa> pero Igual es que hay que nosotras estamos en el mundo, chicas bueno, pero Que es, es todo por internet, que estamos en la 97 Pues, la, pues los que nos estamos oyendo de allí De verdad, o sea, que lleven a, a toda esa gente Si si pueden, o sea, que se los lleven a, al, al Palacio Episcopal Porque este fijo que vive en un palacio sí, eh, Entonces que se los lleven allí Para que vea los pobres Y para que sepa lo que hay Pero bueno, es él en sí mismo, ¿qué le vamos a hacer? Era un momento que claro, teníamos que tener... Claro, pero yo que imagino que cuando dices, él es él en sí mismo, pero es que hay mucha gente alrededor suyo que o lo aplauden... Que Hombre, es clarito, eso sea, poder... también está claro, o sea, dentro tipo. de la iglesia y de todo, pero bueno, abunda bastante este, este tipo de figuras, ¿eh? Hombre, sí que hay que decir que por lo menos esta mañana yo he oído... Que el presidente de la conferencia episcopal, el Ricardo Blázquez, que fue obispo aquí en Bilbao sí. uh -huh. y que ahora está allí de presidente, le ha desautorizado... ¿Eh? directamente han debido coincidir, no sé si es en Ávila o no sé dónde, bueno, en alguna historia de, me imagino, Cardenalicia o alguna cosa de esas, y delante de él han dicho que le ha desautorizado y vamos. Pues yo como... le desahuciaba, vamos, se acaba pero de pagar. Bueno, yo pan, pan, precisamente pan, no es lo, lo primero que haría con él, con él directamente, pero bueno, es algo que no puedo decir porque... Mmm... ¿Por qué no? Porque entraría, si fuera como el test, el día que me hagáis el test y pueda decir yo eso, ¿qué harías sabiendo que no te van, van a, a pillar? pillar? Pues bueno, pues quedar un ratito, por ejemplo, con Cañizares. Bueno, pues nada, Feuchas, que vamos a poner ya el, el, el última. último tramito de música. Y hoy la chula... Pues, ¿Con ¿Nos, nos despedimos vamos, hoy? Nos vamos a despedir con Marilyn Monroe. Ay, mi favorita. así ah. ¿Ah, ¿Es tu favorita? Sí, a mí no me sabía. encanta la Marilyn. Además, la tía, eh, eh, bueno de, in, independientemente de la imagen que, que realmente eh, intentó Hollywood decir, es una mujer con una gran sensibilidad y terriblemente inteligente. Fue, tiene unas unas frases que, que a mí a veces me han dejado perpleja. Bueno. Entonces, leer a la Marilyn y saber su pensamiento eh, es una cosa... Aparte de escucharla y ver sus películas, porque aún así eh, es que es apabullante. A mí me deja... Pues bueno, vamos a terminar que en la 97 con las feuchas... Con my today ¿eh? ah, pues mi, mi corazón pertenece a Daddy. Bueno, feuchas, que paséis un fin de semana y... Nos escuchamos el viernes. Y eh, a bueno, luchar, el, el a domingo, luchar el domingo. El domingo el ah, también, próximo, también. Se repite también repetir el programa el día 12 en la 97.0. También, aquí estamos de pies en la 97. Así que agur. agur. A But when I do, I don't follow through Cause my heart belongs to daddy If I invite a boy some night To dine on my fine Finn and Hattie I just adore he's asking for more But... My heart belongs to Daddy Yes, my heart belongs to Daddy So I simply couldn't be bad Yes, my heart belongs to Daddy Dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad So I want to warn you, laddie Though I know that you're perfectly swell That my heart belongs to daddy Cause my daddy He treats it So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 But when I do, I don't follow through sugar tuk o sugar-tuk-o-o, ooh, daddy!